Es hora de hacer temblar las paredes. Vacílate el beta, la carta. Aturdiendo tus oídos. La élite es a u n c a r El tuyo no suena como esta mierda. エリでサンカー。 パパ。Tu サウンドカー。<Ide>